de cariño para mí todos me miran con desprecio y con rencor mi corazón está cansado tan cansado de sufrir que muchas veces lo he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos. A quien contarle de mis triunfos y fracasos. Que me comprenda y que Que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir No hay frases de cariño para mí Y cansado estoy de sufrir Esperando Esperando que me arrullen, que me abracen, que me besen, urge Con mi dolor, causando penas voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio Que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Que me despierten con un beso enamorado